Pepe, Pepe, dale, vení. Para, Pepe, para un poquito. Dale, Pepe, apúrate que empieza la canción. Pepe. Yo tengo un sapo que se llama Pepe, que salta y salta por todo el jardín. No tiene cola y es de para y Pepe, veni! Pepe, veni. Bien, salta, salta! Pepe, toma! Pepe, salta, salta! Pepe, para! Pepe, salta, salta!